Bueno, antes que nada, buenos días a t o d o s y a todos.、Eh, y gracias por la, por la invitación. Estoy medio, medio enfermo. Es、eh, la época del año, ¿no? Sí, sí, es como la muda. No, bueno, básicamente, desde nuestro espacio, creemos que es、eh, muy importante como centro de estudiantes de trabajo social de la UNPAS y también. Eh, como como vecinos de José Paz, y que bueno,、eh, también el lugar que tiene ¿no? la universidad en el territorio, y creemos que nosotros, desde la conducción del centro,、eh, formar parte de esta comisión、eh, es más que importante, ya que bueno, est esta obra eh, iniciaría, eh, digamos, esta iniciativa, esta obra afectaría de, de forma. Eh, directa, digamos, a todos los vecinos y vecinas de, de José Paz, no solamente también a los vecinos y vecinas de San Atillo、uh -huh. y de Derqui, sino que también a, a todo José Paz en su conjunto,、eh, partiendo de la idea de, de que es una grave vulneración de derechos hacia nosotros y nosotras. Y bueno,、eh, básicamente nada,、eh, invitarlos también a esta lucha y que se sumen a esta, a esta actividad que se va a realizar el sábado. En donde, bueno, nosotros, particularmente la Comisión de José de Paz, va a marchar.、Eh, nos encontramos en, en Trinidad y Ayacucho a las una de la tarde.、Eh, así que, bueno, están todos y todas invitados, invitadas. Y, y bueno, nada.、Eh, para nosotros es muy importante. Nosotros somos estudiantes de trabajo social. Eh, eh, estamos ya prontos a recibirnos.、Eh, y, nada, con muchas ansias también de trabajar en nuestro territorio. y, y, y Y empezar a d i g a meternos o s a m en lo que son、eh, las situaciones que nos atraviesan a todos como p a s e ñ o s y que hace muchos años venimos sufriendo diferentes abalanzamientos. Así como también lo mencionaba Hugo, yo creo que, que particularmente necesitamos organizarnos y, y salir a pelear por nuestros derechos que, que están siendo、eh, olvidados y no, y no escuchados, sobre todo.、Uh -huh. Es un tema que se discute por dentro de la universidad. Nosotros lo estamos llevando al interior de nuestra carrera con diferentes docentes y también diferentes estudiantes.、Eh, está, está también generando un revuelo positivo, afortunadamente, en donde hay mucho interés, en donde también se van a acercar muchos compañeros y compañeras el sábado.、Eh, así que sí, afortunadamente,、eh, está este, este tema está siendo、eh, bastante escuchado en los pasillos como dentro de las aulas y también、eh, por los docentes que tenemos.